Zona cero. Hace ya casi 30 años una pequeña localidad de apenas 6.000 habitantes, eh, Dover, a unos eh, 20 kilómetros de Boston, en Massachusetts, en Massachusetts bueno pues eh, vivió un suceso inesperado, acaso inscrito en esas eh, leyendas eh, dedicadas a seres imposibles, a seres mitológicos o extraterrestres. Me refiero, claro está, al famosísimo demonio de Dover. Bueno, pues hablamos del demonio de Dover con eh, Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Veo que es un muñequito muy parecido al demonio de Dover, ¿eh? Cabezón, sí, con sí, los brazos sí. largos, sin boca. Sin pelo. Sin pelo. Sí, sí, metro sí, y pico. Aquí, cabeza raspada. Sí, exactamente. La diferencia es que este no se mueve. Ah, este no se mueve. Este se mueve. No se mueve. <risa> ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, para merchandising va bien este muñeco, ¿eh? eh sí, parece un muñequito inflable que se venden por ahí. <risa> o sea, Había en, Ro en con... No los vosotros bueno, pues, tenéis uno que sí. <ríe> os regalé sí. no, la verdad es que no, era más pequeño incluso y la verdad es que tenía un aire mucho más extraño también mira que los otros eran raros No, se aleja un poco del Grey de las películas, por decir una manera, ¿no? Esto es una cosa más, más curiosa, más rara, muy relacionada, como luego veremos, por lo, con lo que alguna vez hemos comentado en el programa, lo que John Keel, el periodista norteamericano, llama sí. los, los imposibles, extraños seres, criaturas que dejan un rastro, huellas y testigos durante un tiempo, que esos testigos son eh, cualificados, es decir, que es gente que aparentemente lleva una vida normal y que en, en, en un entorno muy pequeño en momentos sucesivos, a lo largo de un periodo temporal no muy largo, puede ser unos días, una semana, como máximo un mes, tienen encuentros directos, lo que llamaríamos un encuentro de tercera fase en ufología, con algo muy extraño, ese algo muy extraño suele ser descrito de manera similar por todos los testigos, pero nunca de forma coincidente, lo cual es interesante, y de repente desaparece como si nunca hubiera existido. Nuestra historia arranca en 1977, cuando unos habitantes de Dover, Se Ajá. toparon con un, un chico, de hecho. ¿no? Se llamaba Bill Barrett, tenía diecisiete años y eran las diez y media de la noche. Cuando el veintiuno de abril de mil novecientos setenta y siete, que cada uno se vaya marcando la época, música disco, <ríe> película <ríe> Curry, es decir, eh tuvo de repente un eh, un extraño contacto. Él iba con dos amigos. Eh, Dover es una Eh, ciudad residencial, pues bueno, pues eh, está más o menos como, para ustedes como las rozas de Madrid, más o menos, sí. que es la zona en la que tú vives, y en, es muy parecido, es de una zona residencial rica, de un nivel de desarrollo alto, no, no es una zona deprimida ni con problemas, y bueno, tiene un río soma Charles. El río Charles. <ríe> y eh, de repente cuando, cuando iban en, en el coche, pues los tres amigos se encontraron con que Algo extraño estaba delante de ellos. Bueno, tenemos tres adolescentes, eh, 17 años, eh, tenía el principal testigo, y el 21 de abril se topa, eh, que por cierto estábamos conmemorando la guerra hispanoamericana, también, eh, fue en esa fecha, ¿no? Eh, sí. Una, <risa> <risa> más o menos. Eh, ¿Y qué pasa, Jesús? ¿Qué, ¿Con qué se topan? Bueno, aquí es una cosa muy curiosa, porque van tres, van tres amigos, eh, por una carretera cercana a Dover, y bueno, uno de ellos, el testigo principal, que se llama Bill Barlett, pues cree mm, reconocer una extraña figura eh, en la parte derecha de, de la carretera entonces, bueno, él se fija, lo que hace es que para el coche y enfoca los faros en dirección al lugar donde él había visto esa criatura moverse eh, el hecho es que cuando enfoca claramente ve un cuerpo semejante a un bebé por lo menos así las descripciones que él hace que no tiene más de un metro de altura con las extremidades exageradamente largas es lo que le llama la atención, tanto los brazos como las piernas. Su cabeza era un cabezón, pero un cabezón desproporcionado en relación al resto del cuerpo. De hecho, él lo describe que tenía la forma de melón de agua, o sea, que imagínate, ¿no? Melón de agua. De melón de agua. <risa> su color. Eh, algún día tenemos que hacer un monográfico con las descripciones que hacen los testigos de casos extraños. Sí, la verdad que sí, sí, sí porque la sandía y el melón es que no falla nunca. La no alcalde, falla, sí, sí. sí es un... Dice que su color era muy pálido, extremadamente pálido, una textura como si fuera de un delfín, incluso que daba la sensación de que incluso su piel fuera rugosa, nada de pelo. Eh, en fin, todas estas características le llamaban tanto la atención que se dio cuenta también que los dedos eran también muy largos. Aparte de las extremidades, esos dedos que no apreció, por supuesto, si había garras o no había garras, pero eran demasiado largos, y los ojos, una vez más los ojos, como pasa en el caso del Mozmano, ¿no? ese caso clásico del año 66, los ojos también le impactan, son grandes, vid vidriosos, con un color anaranjado, y especifica eso, porque no ve más que los ojos, por no cierto. ve nariz, no ve orejas, no ve boca, no ve nada de pelo ni de vello pero los ojos le llama mucho la atención, hay que fijarse en esto porque después hay otros testigos que varían por lo menos en este aspecto, él sí los vio de un color anaranjado y eh, el hecho de que no tuviera nada más es lo que le impacta, pero aquí entra lo curioso, él sigue un poco sigue su camino recuerdo que va con dos amigos más en el coche, entonces le dan el codo <risa> al que tiene al lado no, como diciendo ¿Has visto? dice el otro ¿qué? El, y, el, y el de el... atrás dice ¿no lo has visto tú? dice ¿cuál? recorde esto o sea, es lo más interesante para mí gusto, o sea, el los tres de solo hay uno que se está fijando en esa criatura extrañísima solo uno era de noche una especie sí. de efecto andante si que es que lo iluminaron las luces ni se fijan tiene una discusión porque él Bill dice, quiere volver otra vez para fijarse más, incluso perseguir a la criatura. Los otros dos dicen que se está loco, que no han visto nada. ¿Qué, ¿Qué criatura? ¿De qué está hablando? Bueno, al final esa discusión es totalmente estéril, no les conduce a ninguna parte. Y Bill Barlet dice, bueno, pues venga, nos vamos para casa porque estáis un poco amelonaos, ¿no? Porque realmente ellos no vieron nada y estamos hablando de una noche de luna llena. Y cuando llegan a casa, él, que sigue impactado por lo que había visto, es cuando empieza a describir a sus compañeros, a sus familiares, pues lo que eh, él descubrió eso sería como la primera parte. Si solo fuera eso no hubiera pasado claro. nada. Pero es que justo sí, una noche de juerga, el chico sí, se fijó justo una visión que él duró, comenta que un, duró unos quince segundos, no mucho más. Justo ese personaje vuelve a aparecer un poco más tarde. Claro, es que lo interesante, que para mí lo que lo fascinante que dice el demonio de ver, es primero que afecta a todos adolescentes, pero eh, con lo cual tiene todo el ingrediente de la pi, típica fantasía. Sí. Pero en el caso primero, si lo hubieran visto los tres Hubiera sido probablemente un importante indicio de fraude. Pero claro, es decir, la, el intento permanente de Bill Bartlett de intentar decir que no, que él conocía, que él lo vio, porras, es que él está seguro de que había visto. La discusión ¿Que con que su familia, los otros? la discusión con sus amigos, una discusión intensa en la cual estaba haciendo Presidente el ridículo, hasta que él no sabe, ni sus amigos ni su familia, que solamente dos horas después, a una sola milla de distancia donde se ha producido el avistamiento, otro chico muy jovencito de 15 años, John Baxter, eh, iba de camino a su casa y de repente encuentra pues algo muy parecido. Es ve una espectacular figura pequeñita caminando. Claro, eh, Buster iba andando. Y debía ser un chico bastante intrépido porque hizo una cosa bastante curiosa. Y es que decidió que había que seguir aquella cosa. Y eh, se puso a seguir al bicho. Y se puso a perseguirlo. Se puso a perseguirlo y vio como el, el extraño bichito corría delante de él, bajaba por un barranco. Y solo le preguntó, dice, ¿quién claro, anda sí, por ahí? Sí. Claro, por supuesto, el bicho si no tenía contestó. boca. De <ríe> y efectivamente. Sí, se fijaba mucho. Sí, bueno que se fijaba. Finalmente John se le encuentra apoyado en un árbol apoyó un árbol, a el, a el bichito ahí tranquilamente sí. entonces eh, com comencé quedó mirándolo para ver cómo era hasta que de repente los ojos del extraño ser le miran y vio que era una especie de ojos extraños y refulgentes y dijo que aquello era algo bastante raro y se dio la vuelta y se la corrió la casa. Rari. y se fue para su casa 15, segundo, 15 segundo años, contacto 15 años de edad pero razonable ¿eh? sí segundo contacto eh, seguimos en el 21 de abril pero esto no es todo La historia continúa el 22 de abril y ahí entramos en el tercer contacto porque eh, ya en ese momento ya había empezado a circular la historia, era verbal evidentemente. Bueno, pues ya eran dos testigos lo que lo habían visto, ¿no? Y uno de ellos, el primero. Bill Barlett, que es bueno, más o menos buen dibujante, sí hizo ya un croquis de lo que él creyó ver, ¿no? Para enseñar eso. primero a sus amigos cegatosos que no habían visto nada. A no, un retrato robot. Un retrato robot, efectivamente, que es el que se ha popularizado por todas las partes. Es el, cuando se habla del que demonio están de Están los tres, ¿eh? hay tres, ahí, al final, se van tres. Y claro, ya empezó a correr su rumor de decir, bueno, pues a ver, si estos niños o nos están tomando el pelo o algo pasa. Y aquí ocurre ese tercer avistamiento, ¿no? El tercer avistamiento, que es al día siguiente, cuando un tercer testigo, en este caso. Eh, no es Bill Tainter, Bill Tainter tiene 18 años pero va con su novia, Abby ella es eh, la que ve algo anormal también, porque ve a ese animal, no saben cómo describirlo los animales y bicho, de hecho el demonio de Dover recibe ese nombre por uno de los investigadores que va allí a investigar en in situ, que es Loren Coleman van, en realidad van cuatro investigadores que es Ed yo Joseph Niemann. Walter Webb y Loren Coleman, que es la más conocida, una investigadora de estos temas, que es la que más ha popularizado estos casos de criptozoología en la zona. Bueno, pues ella ya empieza a denominarlo el diablo de Dover a raíz de estos avistamientos. En concreto, esta chica, la novia de Will Tantor, que se llama Abby, dice, des describe otras cosas muy interesantes. Dice que se movía como un mono. De hecho, ya pensaba en principio que era un mono, porque tenía esa misma estatura, tenía unos movimientos bastante ágiles y, bueno, ...como no tenía... ...lo que las extrañaba es que no tuviera pelo... ...pero que sí tenía esa rapidez de movimientos... ¿no? ...también le, le sorprendió de que era muy pálido... ...que la piel tenía una textura muy pálida... ...que la cabeza tenía forma... ...en este caso dice de sandía... ...como ver el melón y la sandía no falla... Sí, sí. ...ella lo describe como cabeza de sandía... ...a estas alturas ya hemos pasado del melón a la sandía... ...a la sandía... <risa> ...y también se fija en el detalle de los ojos... ...pero en este caso no dice que fueran anaranjados... ...dice que eran verdes... ...entonces claro, los investigadores le recalcan ese dato, dice, ¿verdes? ¿en serio? porque ya habían oído los relatos anteriores, dice, sí, verdes dice, ¿no serían anaranjados dice, no, dice, totalmente segura que son verdes, comentaba ella, hombre es curioso porque, ya digo, que en ese aspecto sí difería un poco de las versiones anteriores ¿no? eh, lo curioso es lo que solo lo ve Abby, la novia eh, su, su novio, que lo lógico si fuera un fraude tendría que haber corroborado su Su versión, Bill Painter, dice que no, que solo vio que algo se movía, pero bueno, que tenía otras cosas más importantes que pensar y que no se fijó en esta criatura, en este bicho. Así que los investigadores, tomando estas tres investigaciones, estos tres testigos, estos tres avistamientos, llegan a una conclusión, y es que sí existían muchas lagunas y contradicciones entre ellas, bueno, muchas, algunas, por lo menos está de los ojos, en, esas en las entrevistas que realizaron, pero se dieron cuenta de una cosa, porque también entrevistaron a los familiares, a los amigos que es no había ningún motivo de que estos chavales que tenían fama de de honrados y de serios pudieran inventar esta historia bueno tres adolescentes que ven al al demonio de Dover en tres diferentes momentos en solo dos días en solo dos días Y luego, bueno, claro, cuando Loren Coleman inició, la escritora que inició la, la investigación, y bueno, luego periodistas que han seguido profundizando en el misterio, llegaron a una conclusión muy curiosa, es una relación un poco forzada, pero bueno, está bastante unida a lo que sería la forma de, en la que aparece el folclore, o si el folclore tiene algún tipo de relación con el entorno natural, que es uno de los grandes debates que se tiene desde hace muchísimo tiempo, en relación, por ejemplo, a los duendes, a las hadas, y que era la base, por ejemplo, de los trabajos del siglo del siglo. 19 de, pues de, de escritores en Francia e Inglaterra que estaban obsesionados con la raíz real o posible real de la, de la fantasía, es decir, qué es lo que provoca que nuestros sueños o que nuestras visiones, nuestras alucinaciones, eh, pasen a formar parte de nuestras leyendas. El caso es que al este de Canadá y en la costa oriental de los Estados Unidos hay unas leyendas entre ciertos grupos de, de indios. Eh, de unos seres que es una especie de duendecitos a los que se llaman a los que ellos llaman a los indios llaman magnellisi de los magnellisi eran muy parecidos a lo que describieron los tres chicos los tres jovenzuelos que vieron eh, al extraño demonio de Madover. ...y es que en todos los casos se trataba de de seres que hacían bromas en los caminos de a los viajeros eh, en los caminos desolados abandonados Fijaos o sea, fijaros qué característica típica de la duendil uh -huh. es decir, con dedos muy alargados con cabezas pequeñitas bastante calvos y que eh, tenían piernas muy muy largas muy delgaditas, pero con una curiosidad, y es que tenían seis dedos en cada mano. Bueno, las leyendas de los maneguisis, como, como, como duendecitos del, del folclore o de la mitología de los indios de, del este de Canadá, pues, eh, sugirieron algunos investigadores que, que podía haber sido la causa, algún tipo de alucinación, o algún tipo de observación, o algo, o algo relacionado con esos tipos de cuentos, eh, lo que podía haber afectado a los niños que, que describieron el demonio de Dover. La verdad es que no ha habido en, en, en la zona ningún contacto de este tipo nunca. Mm. Y por eso, en ese sentido, se aproxima tanto a las famosísimas leyendas de, o las famosísimas descripciones de los imposibles de John Kelly. 21 y 22 de abril de 1977. ¿Y qué quiere decir esto, Jesús? ¿Que ya no hubo más avistamientos? Sí, hubo otros avistamientos. Ah, y en otras zonas del mundo muy parecidas. Lo claro. Más, ¿eh? Eh, mira, pero antes, una cosa que ha comentado, Carlos, que me parece interesante. Mm. Es verdad que la relación más parecida que hay a este de Meno de Dover con las criaturas de leyenda, vamos a llamar, o del mundo de los elementales, son estos Manegisi, que en las leyendas se les describe como seres, también con esa cabeza redonda, con esas extremidades largas y delgadas, y, y extremadamente delgadas, se les describe con seis dedos, pero en el dibujo que hace Bill Barlet, de la criatura, se describe con cuatro dedos pues es muy llamativo porque tanto en un caso como en otro estamos hablando de, bueno, pues de una anomalía ¿no? eh, digital en este caso que no quiere decir que sean los mismos seres pero son los más parecidos claro, ¿qué ocurre con este demonio de Dover? ¿desaparece de la nada? es un imposible dentro de esa terminología de John Keel y lo cierto es que sí se produjeron otros avistamientos en fechas posteriores pero siempre quedó una duda por lo menos para los investigadores y no solo en Dover sino ya te digo en otras localidades Siempre quedó la duda porque ese retrato robot que hizo Barlet se publicó en varios periódicos, entre ellos en el Boston Globe, que es pues, el periódico más conocido, más divulgado. Entonces, al aparecer esos dibujos de Barlet, se pensó que más de uno se intentó a, a, pues, apuntar a esta especie de carro sí, sí, sí. De, de los avistamientos y dice, bueno, pues, yo también lo he visto y además pues, los ojos eran de esta forma sí. y, y en lugar de no tener pelo, pues tenían un par de pelos en la cabeza. La señora Smith dice, yo vi uno exactamente igual en claro. mi jardín. Claro, siempre nos queda la duda, es sí. decir, todos esos testimonios posteriores eran fantasía provocada un poco por ese dibujo y bueno, por esa hilaridad que se generó alrededor del caso del demonio de Dover, o en algún caso si hubo un avistamento real. No se puede saber por qué... Bueno, pues se enfangó, como pasa con este tipo de investigaciones, con elementos creíbles, con elementos totalmente increíbles y con gente que se sabe que había falsificado su historia y que intentaba, pues, eh, hacer bromas a costa de lo que fuera. Y fíjate, una, que una un observación. Argumento. Yo tengo los dibujos de los. De, además, que <ríe> ahora dirá a los oyentes que ahora si lo acabo. Pues sí, algún día lo acabaré voy a, Los voy a poner en la página web. Es muy curioso porque los tres dibujos que se conservan, los, tanto el que hizo Bill Barnett, el que hizo John Baxter y, y la que hizo Eve Braman, Pues en los tres casos, el estructuralmente, físicamente, el ser es totalmente diferente... ...porque cada uno lo interpretó de la forma en la que lo vio... ...es decir, en el primer testigo, el ser aparece definido, como ha explicado muy bien Jesús, con cuatro dedos... ...en el segundo, no porque está apoyado en el árbol, ¿Eh? Eh, le escribieron apoyado en el árbol... ...y en el tercero tiene cuatro patas, porque aparece como un perrito salchicha... ...que sin embargo tiene un cabezón enorme, y eh, luego lo que hizo la niña es que fue eh, anotando los colores... Pero lo interesante, al ver los tres juntos, es que tienen un enorme espíritu de familia. Es decir, hay algo muy parecido. La descripción de Vibragan es curiosa porque eh, entre, el, entre los investigadores que han luego rastreado las leyendas de los genecillos del folklore crime, del como los, los Manegisi, eh, hay quien considera que se trata de una especie criptozoológica. Bueno, es una opinión muy forzada, pero por ejemplo, si alguien consulta la Wikipedia es lo que va a encontrar. Porque eh, consideraron que no, que, es decir, que ese tipo de leyendas o decía... En realidad, algo absolutamente absurdo, dado que en, en América no hay más que un tipo de homínido, los seres humanos y algún mono, pero desde luego no se han encontrado dominios a la escala o a nivel de otras zonas del, del mundo. Y, sin embargo, estaban convencidos de que tenía que ser esa la causa, la explicación de por qué una costumbre o una leyenda tan, tan extraña había. Eh, Se había mantenido de una manera tan sólida y tan fuerte dentro de las tribus Cris de, de Canadá y Estados Unidos. Bueno, pues eh, leyenda, criptozoología, seres imposibles, me eh, a saber qué vieron esos tres chicos de Dover. Fíjate lo curioso, porque ha vuelto a resurgir el demonio de Dover de otra manera casi inesperada. Ah, porque sí. El año pasado, en 2005, en el Parque uh -huh. Forestal en Chile, uh -huh. se saca una fotografía eh, obtenida por el ingeniero Germán Pereira, Bueno, capta algo extraño, además hay un, es una foto aparentemente de unos caballos, pero una sí alameda, no exactamente, ¿no? por debajo, por las patas, aparece un ser, un ser que solo se puede ver en fotografía, que no lo vieron los testigos, pero que cuando es revelada esa fotografía, empiezan a buscar parecidos de algún ser similar un poco a esa, que tuviera esas características. Y el único ser que concuerda con esa fisonomía, con ese retrato robot, es el demonio de Dover, fíjate, en Chile, en el año 2005. Bueno, eh, eh, lo cuento un poco como anécdota, pero que es curioso cómo este tipo de personajes es que aparecen y desaparecen y ahora habría que analizar si la fotografía es auténtica o no es auténtica. Pero bueno, con independencia de eso, sí decir que lo más parecido y así a esa conclusión llegó el grupo de la esfera azul que es un grupo ufológico que estuvo investigando también este caso dice que lo más parecido era este de demonio de dover que volvía a tratar de resurgir de sus cenizas qué mundos azules que son mexicanos y que son mexicanos sí, sí, sí. qué mundos qué mundos nos rodean de verdad eh, uh -huh. con ese mundos bueno pues muchas gracias don jesús eh, para ti este este demonio de dover pero ya ves que es una demonia sí sí eh, por el, el color. color sí porque no de rosa <risa> y para ti, Carlos, pues, ¿qué te voy a decir? Eh, toma, fírmame tu libro de la Guerra Carlista, este voluminoso tomo, que, que, que es una maravilla. Eh, Qué obra tan completa, ya comentaré. De traslida, de traslida. Pero bueno, es que es, es tu opus magnum, ¿eh? Sí, sí, es que claro, <risa> <risa> Yo voy a tomar nota, porque esto es un caso clásicamente fortiano. Ahora Charles Ford hubiera cogido su ficha en sus cajas de zapatos y hubiera puesto... Eh, sección enanos de enanos de ojos grandes de color naranjo verdoso y lo ha puesto en <ríe> Dover después de las detrás de detrás de o, de o delante de Forrest al Chile y bueno, se encontró un enano verdoso que <ríe> es la forma de guardar estas cosas sí, y cien años después pues un programa como el nuestro a, a, a comentarlos ¿eh? <ríe>